Ecos del pasado. Y atención, porque hoy en Ecos del pasado os vamos a contar el pasado, pueden ser los templarios, los masones y también el presente, puede ser, por ejemplo, la real o el club Wilneberg. El poder en detrás del poder, en los grupos ocultos de poder va a ser un tema, el tema que tratemos esta noche en Ecos del pasado.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 El pues pasado y el presente, ¿no? Ah, te iba a decir, aquí encantada de que nos acompañe y nuestra queridísima amiga Cristina, una de las ponentes del primer congreso El Poder Oculto de Nuestra Historia, de los templarios a la masonería, y tal como comentamos la semana pasada, pues la hemos invitado a que nos acompañe y que ella nos explique además un poco qué es eso del Club Bilderberg y su importancia. Lo mejor va a ser que la saludemos a ella, ella, Cristina, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches, Laura. Bruno, noches, estáis? <risa> Oye, Cristina, es que tú eres la principal especialista, no en España, sino en el mundo, del Club Hindenburg. Me ha tocado, Bruno, me ha tocado, porque yo me he encontrado con una generación de periodistas que estaban haciendo un poco de de funciones. El periodismo tiene que investigar al poder y aquí nadie se atrevía a hablar de, de lo que parece desde fuera el gran poder del siglo XXI, que es el Club Bilderberg, así que me tuve que poner manos a la obra. Y has hecho una investigación extraordinaria, una investigación que ha demostrado eh, lo que otras veces hemos eh, contado, que en cierto modo ese pasado puede ser los eh, templarios, los masones, pero el presente ahora, y no sé si es eh, parecido o distinto, pero son los eh, trilaterales o el Club Bilderberg, ¿no? esos eh, grupos que están detrás del poder. Yo quizás bueno, lo que le pediría a Cristina es que explique, porque habrá gente que sí que sepa lo que es el Club Bilderberg y gente que no. Que nos explique un poco ella, según su parecer, cómo definiría el Club Bilderberg. ¿Te parece? Sí, perfecto. Claro. Mira, pues el Club Bilderberg es eh, un club de la élite eh, exclusivo, el que solo se accede por invitación a lo que son las reuniones anuales. Eh, que que lo interesante no es esa reunión anual, sino lo interesante es la estructura de poder que se crea entre las élites después de la Segunda Guerra Mundial, eh, las élites europeas y norteamericanas, para diseñar el nuevo mundo. Eh, Estados Unidos tenía el dinero como, como vencedora económica de la guerra, Europa un continente desolado con necesidad de ese dinero y ahí aprovechan las élites americanas para, para hacerse con Europa. De ahí sale el euro, la Unión Europea, y cantidad de cosas que hemos contado a lo largo de este programa, como ha sido quizás lo más reciente así que, puede, que pueda identificar la audiencia, es la abdicación del rey Juan Carlos. Estuvieron ellos detrás también de ese hecho, o detrás, o dieron un poco indicativo, porque estos personajes, que son algo así como los amos del mundo, parece que dirigen el mundo a las sombras, ¿no? El poder siempre está a la sombra, Bruno y Laura, como lo sabéis, ¿no? Una de las características del poder es eh, estar fuera de bastidores, eh, manejar secretos que, que lo hacen un grupo privilegiado y diferente del resto, con lo cual seguro que todos los grupos de poder que, que, sobre los que se va a hablar en el congreso, todos van a coincidir. En en, en, en, que guardan el, el, secreto para seguir siendo poder. Este fin de semana he logrado, eh, después de tantos años dando la lata con Bilderbert, pues me han invitado a un congreso y me he sentado con Bernardino León Gross, invitado en seis ocasiones a, a Bilderberg, eh, estábamos hablando de la vida porque claro, es ¿por ha sido una de las personas importantes <risas> dentro de Bildenbergel. Exactamente, uno lo de los españoles que ha asistido en mayor número de ocasiones, en seis ocasiones, en España, Turquía, Canadá, Eh, ...Virginia siendo secretario de Estado del gobierno de, de Zapatero... ...y lo interesante de estos, de estos encuentros, de estas oportunidades... ...como bien sabéis es lo que se habla fuera de cámara... ¿no? En, ...en la comida que, o en el desayuno, en ese momento que tienes para cruzarte... ...pero sí que me ha reconocido públicamente... ...sabes que, que yo, pues tienen esa regla del secreto... ...de que no pueden hablar de lo que se ha dicho allí... ...que no pueden identificar a las personas sí que, que ha dicho que es como un mercado de información, ¿no? Si vivimos en una era en la que la información ya está claramente que es el poder, pues si ahí está la información, ahí está el poder, hay que seguir a eh, yo defendía que claro, que los propietarios de los grandes medios de comunicación son todos miembros de ese club tan exclusivo, son los que manejan y los que cuentan el rato del mundo y con lo cual eh, tienen el poder. ¿Y qué planes tienen para el futuro? ...si se puede saber un poquito cómo diseñan el mañana... ...que nos va a afectar a todos. Y claro, lo peligroso de esto, Bruno, es que en principio... ...cuando llegaron las redes sociales, Facebook, Twitter... ...todos que, que las, las tenemos que utilizar ¿no? como instrumentos también... ...de trabajo, se pensó que aquello iba a ser eh, una liberación... ¿no? ...y estamos viendo como eh este año, en el 2019... ...cuando se reunieron, uno de los temas eran precisamente... ...los peligros de las redes sociales... Por primera vez, eh, una persona puede tener tanta voz o tanta importancia su mensaje como el de un presidente de gobierno, o incluso más, y dar la vuelta al mundo. Y eso al poder pues no le gusta. Eso al poder no le gusta. eso n Y vemos como cada vez hay ma mayor censura en las redes. Los que vemos que tienen en sus manos, pues ellos son propietarios, contaremos en el Congreso de qué manera manejan Facebook y, y todas las redes, ellos son propietarios. Pero eh, el control nunca ha sido mmm, tan fuerte el control de los medios de comunicación como está siendo en esta era. Y eso es muy peligroso, eso es uno de los temas, seguir teniendo el control. Y después otro de los temas es el espacio. Están invirtiendo todos en el espacio, en el desarrollo espacial. Y uno de ellos ha dicho que la Tierra en un futuro va a ser una residencia. Eso me produce escalofríos porque no sé si se refiere a una residencia para ricos y nos, nos vamos para a tener que ir o para viejos, o nos vamos y nos vamos a tener que buscar todos otro planeta, ya están con la colonización de Marte, con lo cual que hay mucha, hay mucho que contar en el Congreso, hay mucho que contar. Sí. Lo que, lo es, que esas, lo es que la Tierra se la están cargando, y, y bueno, llegará un momento que, no por el Bilderberg, sino porque no vamos, a ten, no vamos a tener espacio para vivir, tendremos que irnos a algún sitio. Tú, Laura, has notado en alguna ocasión la existencia de este tipo de grupos, las eh, presiones, eh, eh, Bilderberg... Eh, No hace falta poner nombre a ningún grupo, pero hay un poder detrás del poder. ¿Tú crees que existe? A ver, lo que está claro es que en esta sociedad eh, siempre han habido grupos de presión y de poder. No hace falta llegar a Bilderberg, o sea... Claro, claro. por eso digo que lejos, no, no hace falta pues, que, sí, que sea ese no. nombre, sino que pueda ser sea, otro, ¿no? Sin, sin ir más lejos, tú te vas a cualquier club de estos sociales para altos empresarios y lo que se llega a mover ahí en conversaciones distendidas, pues bueno, ni te lo imaginas, ¿no? O sea, de repente te encuentras pues una, una un, un director como puede ser el propietario de Zara hablando informalmente con el director de otra empresa importante y con no sé quién más Y entre los tres, pues igual te manejan un porcentaje del PIB español enorme. Claro. Entonces, eh, quiero decir, no hace falta llegar a Bilderberg. Simplemente aquí mismo, en España, hay clubs donde se reúnen pues muchos altos directivos de este país, donde entre ellos deciden acciones y deciden medidas que nos afectan a todos, aunque no lo sepamos. O sea, no hace falta ir tan lejos. Cristina Martí Jiménez ha mencionado en varias ocasiones el Congreso, un Congreso que se va a realizar en Madrid los próximos 16 y 17 de noviembre, y que están invitados todos a, para ir. Bueno, en este caso podéis entrar en com y en el apartado congresos, lo vais a encontrar junto a otros congresos que realizamos, de los que también hablaremos, pero como dice Bruno este es el 16 y 17 de noviembre en el Hotel Melía Barajas de Madrid es la primera edición y yo creo que bueno, habiendo oído a Cristina pues nos ha abierto un poco ese gustillo no de todo lo que se habla en el Congreso, temas tan importantes y tan dispares pues como puede ser pues los templarios los masones, el Club Bilderberg muchísimos temas y con gente tan interesante pues como José Luis Corral Margarita Torres, Pepe Rodríguez Eh, Juan José Sánchez Oro, Cristina y, como no, Bruno Carreñosa. Así que aquellos que se animen ya saben, nos estamos esperando. En ese congreso, el 16 y 17, no vienen, ven, espaciomisterio.com, está toda la información y también lo situamos y lo ponemos en eh, los datos en las diferentes redes sociales. Cristina, eh, en alguno de los grupos que ha mencionado Laura, como los templarios, como los masones, de los que se va a hablar en este congreso, tienen un halo esotérico enorme, grandísimo. Los eh, grupos que están ahora detrás del poder, poder como Wildenberg y otros mantienen ese al esotérico o se han quitado eh, ese ese carece esotérico eh digamos que se han quitado esa máscara. Eh, bueno, yo creo que es parte también de, del poder, ¿no? El poder tiene que aparentar el poder y una de las fórmulas para hacerlo es mantener lo oculto, lo esotérico, mantener el misterio, forma parte del ritual del poder, con lo cual volvemos a encontrarnos que a lo largo de la historia lo que han ido surgiendo son distintas estructuras de poder que van a tener muchas características y que unos han aprendido de otros. Por eso este congreso a mí me parece interesantísimo. Yo estoy deseando de verte a ti, Bruno, porque también hablas de sociedades secretas y discretas, los templarios, que tengo muchísimas y, y dudas y muchas No sé muchas cuál preguntas. es la diferencia. Eh, seguramente las sociedades secretas son las sociedades secretas de antaño, pero son los mismos claro el poder siempre eh, cuál es cuál es digamos eh, eh, lo que aspira el poder a seguir manteniéndose en el poder y hay familias que son muy antiguas que vienen desde la edad media que o, o vienen de la revolución industrial de finales del siglo XIX, y que de alguna manera se han adaptado y dice Dios mío qué inteligencia tienen que tener para haber quitado a todos los rivales del medio o la misma iglesia católica no hay que tener es muy complejo el poder y eso es lo que lo hace más interesante En este congreso, Laura, eh, la gente va a poder eh, conocer y ver eh, las charlas y las conclusiones a las investigaciones de gente muy vinculada al programa. Ahí voy a estar, eh, el servidor va a estar, pero también Juan Sánchez Oro y otros que van a estar ahí presentes para dar a conocer sus investigaciones. Efectivamente, por eso comentaba antes de que bueno que no es habitual pues poder eh, juntar en una misma sala diferentes voces, todas ellas la verdad es que mm, voces increíbles con mensajes buenísimos y con un tema que yo creo que además siempre ha sido un tema ganador no es un tema que siempre ha interesado muchísimo todo lo que son esos círculos de poder desde los templarios que ya en sí eran un círculo de poder los masones faltaría faltaría y actualmente pues eso lo que es el Club Bilderberg. yo creo que toda esa evolución de esas sociedades secretas de esos De poder, eh, pues bueno, será un congreso apasionante. Y con Cristina Martín Jiménez, eh, la gran especialista mundial en el Club eh, Bill de Berre, que va a estar en este congreso y que ha estado estando hecho con nosotros en los ecos en, del pasado. Cristina, ha sido un placer enorme, El placer es mío siempre contar con, con vosotros, que sois los mejores, vamos. Y tiempo habrá, Laura, de hablar en más ocasiones de este congreso y de otras muchas y muchas y fantásticas citas que estáis preparando para los oyentes y para todo el mundo que vaya con vosotros. Efectivamente, bueno, me gustaría eso sí aprovechar el momento y recordaros que, eh, que vaya muy poquito para el, eh, para el sexto congreso de Misterio y Anima de la Historia, que es el 5 y el 6 de octubre, nada menos que en el Palacio de Belacazón en Toledo, o sea, un sitio precioso, o sea, ya no solamente por el enclave, vale la pena ir. Acordaros que son quedan los últimos días, las últimas entradas, y además os digo de verdad que quedan muy poquitas entradas, con esa posibilidad luego de acceder, si queréis, a la ruta nocturna por Toledo, que tendremos gente tan increíble, pues como Paloma Navarrete, como Miguel, Miguel Blanco, como Juan José Revenca, Petra Moros, bueno, eh, nosotros, evidentemente, parte del equipo, eh, vamos, una, una cita ineludible, y que más adelante tenemos otro tercer congreso que nada. ...tiene que ver con estos dos anteriores, un tema completamente distinto... ...que es el primer congreso de superación personal. Ese también se realizará en Madrid, pero los ve en los días 23 y 24 de noviembre. De este ya hablaremos más adelante porque todavía queda tiempo... ...y prefiero que la gente se centre en los otros dos. Pero en cualquier caso, en eh, espacio espaciomisterio.com tienen toda la información siempre... ...de nuestros viajes, de nuestros congresos, de todas las novedades. Y contaremos cosas también de los viajes a lugares extraordinarios que estoy preparando. Bueno, ahora ya eh, tenemos en marcha ya el último viaje, que es eh, precisamente el fin de año en Grecia, nada menos, que irán Josep Guijarro y Miguel Pedrero de Guías... Un viaje precioso. Yo te digo, yo, yo soy enamorada de Grecia, he estado varias veces, y sinceramente, en la ruta que van a hacer, incluso hay sitios que yo no he llegado a ir, y cuando lo veo se me hacen los dientes largos, porque no puedo este año ir por Navidades. Así que os animo a que les acompañéis. dos grandes entendidos, en bueno, no solamente en esto, en todo lo que es el mundo del misterio y la investigación, y harán las delicias de cualquiera que quiera ir con ellos a conocer Grecia, y además pasar fin de año en Grecia. ¿Os imagináis qué, qué bonito pasarlo allí en, en, en Atenas, Partenón? Bueno tiene que ser Oye, yo me apunto a El de velado ¿eh? que, que con ello con ello es que además eh, es llamarse, que, que te digo que es un enclave precioso Total. o sea que bueno aquellos que quieran lo mismo espacio misterio en el apartado de viajes y congresos y lo encontraréis todo absolutamente en espacio misterio está toda la información hablaremos en las siguientes semanas de esos congresos y de esos viajes que está organizando todo el equipo fantástico de Laura Falco Lara que como siempre está aquí en la rosa los vientos únicos en del pasado Laura, muchas gracias. Gracias a vosotros. Un beso.